Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Argentina. Córdoba reporta cada día un promedio de nuevos contagios de COVID-19 que supera los 1.500 casos. El gobierno provincial anuncia una ocupación de camas que no supera el 75% y también el anexo de camas para tratar... ...las situaciones críticas de las personas enfermas. Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores de salud... ...plantean otro panorama muy diferente... ...con el personal saturado, cansado, enfermo... ...y en los peores de los casos personas, eh, médicos, médicas eh, y eh, también otros integrantes de los equipos de salud, lamentablemente, fallecidos. Esto decía Ariel Gómez, el referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de Córdoba, a los micrófonos de nuestro informativo. Y sí, eh, la verdad es que este gobierno, ante los oídos sordos, a todos los reclamos de todas las organizaciones que venimos sosteniendo desde el comienzo de la pandemia. Eh, no dio ninguna respuesta concreta en más están agravando la situación en todos los hospitales estamos perdiendo compañeros están aumentando camas y, y la situación es eh, ya caótica entonces no nos o sea, no ha unido el, el horror y bueno y hemos y hemos hecho una, una convocatoria bien amplia en donde por ahora estamos está UTS, está, está, está AT CTA también los médicos del sector privado, pero hoy estamos esperando la, que la FEPU con todos sus colegios, de colegio de odontología, de farmacia, bioquímico, fisioterapeuta, con audiólogos también se sumen a esta convocatoria porque la situación no va para más. Anuncian asambleas en los hospitales para este día viernes 30 de octubre y además dos jornadas de paro para el 4 y el 10 de noviembre próximos. De no haber, por supuesto, una respuesta concreta, tanto del gobernador Juan Ischiaretti o del ministro de Salud, Diego Cardoso. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur, 90.1 FM, Córdoba.